Hola, buenos días Daniel y a todos, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bueno, sí, hiciste una perfecta síntesis de, del proceso que estamos、eh, viviendo, digamos. c o n c l u i m o s dos reclamos,、eh, como v o s p l a n t e a b a s La situación específicamente de la escuela primaria 2, que es la escuela histórica de José Cepas, y que se encuentra con un serio déficit de infraestructura acumulado por décadas de falta de financiamiento. Y la falta de un edificio propio para el Instituto Superior de Formación Docente, donde se forman、uh -huh. mucho los docentes que luego trabajan en las escuelas de concesión.、Uh -huh. eh, nosotros nos venimos organizando desde 2019, en relación a. b u e n o antecedentes previos, ¿no? Al 2019, pero en 2019 retomamos más firmemente un grupo de, de estudiantes y docentes, nos arqueamos por el edificio propio, después eso se interrumpió por la pandemia. Y el año pasado tuvimos la promesa del municipio de un terreno. En、uh -huh. realidad. Como todos sabemos, las escuelas dependen de, de la provincia, de Buenos Aires, e l p r o b l e m a d e la provincia, la p r o v i n c i a es la que debe garantizar condiciones en las escuelas para que se formen los docentes, l a s n i ñ a s los jóvenes.、Eh, pero, bueno, se plantea que la municipalidad es la que debería ceder un terreno,、eh, ya que el Instituto está en José Cepas,、eh, atiende la población de José Cepas, etc. En ese marco, nosotros en el año pasado tuvimos、eh, una promesa de un terreno, pero eso no, no viene avanzando firmemente y nosotros estamos preocupados y velando y luchando para que eso se concrete.、Uh -huh. eh, paralelamente, nos parece, como vos decías, ¿no? el, el profesorado funciona en edificios prestados en dos escuelas, en la primaria 14 y la primaria 2. La primaria 14 también tiene problemas de infraestructura, sobre todo en los baños que utilizan la, los estudiantes. Los estudiantes. Con todos los problemas que tenemos, que nos e n r e c l a m a m o s al Consejo Escolar y el Consejo Escolar no da las respuestas que debe dar. Eh, y, eh, y bueno, y la situación muy calórica en la primaria 2. Entonces, en este marco, nos pusimos en contacto con familias de la primaria y nos enteramos que había un grupo de mamás que venía d s d e el año pasado, también, también tiene todo un recorrido de, de madres y padres de la primaria 2, es muy desgastante, entonces a veces hay familias que. Que se involucran e e l reclamo y no pueden sostenerlo, ¿no? eso también tiene su historia. Nos reunimos,、eh, una comisión de infraestructura que tenemos dentro del CAI, el profesor del CAI es una comisión institucional que tiene representantes de estudiantes y docentes. Nos reunimos algunos estudiantes y docentes del 36 con una mamá, con una mamá además h a y otra mamá que es mamá de la primaria 2 y que además estudia en el 36 en, en la primaria 2. Y ahí empezamos entonces a tratar de articular más el reclamo, concretamente por la primaria.、Eh, el, y bueno, ahí venimos haciendo, venimos participando, estuvimos las mamás de la primaria 2, llamaron hace dos semanas a los medios de comunicación que estuvo Telefe. A raíz de eso, vino ese mismo día un asesor de la subsecretaria de infraestructura de la provincia de Buenos Aires.、Uh -huh. Eh, bueno, yo soy delegada del profesor Otranquistense, participé en esa reunión.、Eh, la verdad, que las madres y los padres de, de la primaria fueron un ejemplo en ese t momento de, de, de lucha y de reclamo por la educación de sus hijos.、Eh, bueno, nos reunimos con la arquitecta, venimos haciendo una serie de p a r t i c i p a n d o tratando de articular、eh, los dos, el, el reclamo conjunto por la escuela. Eh, en función de eso, se hizo una asamblea. La... Nosotros, además, tenemos el problema de que, como vos l e n t r a b a s al estar divididos, algunas carreras、eh, se cursan en la primaria 14 y otras en la primaria 2,、mm. es muy difícil encontrarnos todos, ¿no? docentes y estudiantes. Los docentes, además, trabajamos todos en días distintos, con eso siempre planteamos, ¿no? de esa fragmentación en el trabajo docente. Entonces, es difícil la articulación, pero en el marco de, de todo eso. t El viernes pasado, no, el anterior, se había decidido、eh, entre estudiantes y algunas madres y padres de la primaria hacer esta, esta manifestación del viernes pasado.、Uh -huh. Fue muy interesante porque bueno, hubo,、eh, la propuesta fue hacer clases públicas、eh, y, bueno, a gran cantidad de docentes de los viernes f u e r o n dispuestos, a, dispuestos a, a no dar clases tradicionales en el aula, sino a salir a la calle y visitar el reclamo. Y bueno, como éramos muchos, vinieron、eh, varias cruzadas de primaria y inicial, que se puso en la primaria 14, vinieron, nos juntamos todos a la plaza.、Eh, hicimos primero una introducción, planteando el reclamo. Digamos, Estuvo muy focalizado fuertemente en el, en el edificio propio y、uh -huh. también en, en la situación de la primaria.、Eh, bueno, ahí iba, hubo propuestas de, de hacer un, un corte de calle.、Eh, Y bueno, en, en ese marco o sea, no, nos parece que fue positivo porque se, se visibiliza el reclamo y, sobre todo, los, los distintos grupos de estudiantes están muy involucrados respecto al reclamo. Que para nosotros, eso,、eh, digamos, además de la primaria, en el caso del Instituto 36, es de los estudiantes por luchar en contra de la precarización en la que cursan y de parte de los docentes también, porque es una forma de luchar en contra de la precariedad en la que trabajamos. Claro. Eh, vos nombrabas recién, bueno, la provincia b u e n o a nivel nacional y la provincia de Buenos Aires, particularmente, tiene un mandato de políticas de inclusión, de incluir a cualquier persona con discapacidad. Nosotros tenemos una compañera que tiene una discapacidad motriz、eh, y vive una situación muy denigrante de la primera e las dos porque no existe ninguna condición de accesibilidad para que ella pueda trabajar en condiciones dignas.、Mm. Hay una pseudo rampa que no es una rampa, y una rampa da un árbol.、Eh, la rampa no tiene, no, yo diría que ni es una rampa, ¿eh? p o r que se parece una rampa, no,、eh, no tiene la pendiente necesaria como para que ella emigre de forma autónoma. Da a un aula, es una aula que además está clausurada por peligro de, de desprendimiento de los techos.、Mm. Y ahora estamos bastante también preocupados por eso, porque hay una, un pliego de obra de 31 millones de pesos que está. Por arrancar, pero vienen planteando que e s t a p o r a r r a n c a r ya hace semanas. No arranca, y no arranca.、Eh, nosotros, después de mucha insistencia, logramos conseguir el PDF, el archivo del detalle de la obra, que es de una parte muy pequeña de la escuela. No es una restauración integral de toda la escuela, s o l o estas una o dos aulas que están、eh, en este momento clausuradas en los baños de los docentes y van a incluir un baño ahí con accesibilidad para personas con discapacidad motriz. Pero nos preocupó mucho que cuando leímos el detalle, vimos que no hay ninguna mención a la rampa, después de que nos dijeron 20 veces que iban a incluir una rampa.、Mm. Así que, bueno, o sea, eh, eh, fue positivo lo del viernes en relación a ir、eh, consolidando la, la concientización respecto a l reclamo y de la lucha contra la precariedad en la educación pública, desde la propia formación de docentes, ¿no? Porque si los futuros docentes ya. Normalizan la precariedad,、claro. luego, después, eso <ríe> es preocupante cuando van a trabajar y normalizan la precariedad en las escuelas en las que trabajan. Entonces, esto nos parece un caso importante y bueno, es un proceso que tenemos que continuar、eh, en los dos i g a m los dos casos, articulados con las familias en relación a la situación de la primaria 2 y nuestro propio reclamo respecto a que se efectivice la cesión del, del terreno prometido、uh -huh. eh, y que luego se construya el edificio. O sea, Es un proceso largo de,、claro, claro. de luchar y r e c l a m o s porque,、eh, bueno, claramente no estamos siendo una prioridad en materia de, de, de política educativa. Y、eh, como decías, como parte de la asamblea de la clase abierta, este encuentro entre las familias y estudiantes, docentes del. Instituto 36 surgió la posibilidad de un corte de calle. ¿Hay acciones ya aprobadas, organizadas, convocadas para las próximas semanas? ¿Retomar lo de las clases abiertas de los viernes o, o algún tipo de acción esta de, de seguir visibilizando?、Sí. Está todo en proceso, digamos, porque nosotros, bueno, las, digamos, somos muchos, digamos, hay, hay que discutir y, y afianzar, digamos, cuáles son las medidas. Por lo pronto, lo que acordamos es. Eh, ir al municipio para que nos den una respuesta concreta de cuánto se avanzó o enterarnos que no se avanzó respecto de la, la tramitación de la sección del terreno. Nosotros tenemos,、eh, digamos, una promesa del secretario de gobierno de la municipalidad respecto a un terreno a la vuelta de la media 8, pero hasta ahora no, no tenemos conocimiento de ningún avance. Hemos tratado antes de esta movilización. De tener alguna información sobre esto y no, no pudimos, no, no, no tuvimos resultados.、Mm. Y pues ahora queremos hacer, digamos, una、eh, guía más masiva a la municipalidad para que nos den una respuesta sobre esto. Bien, bueno, quedamos,、eh. quedamos atentos aquí en la radio a ver si hay alguna novedad en ese sentido. Ojalá sí、si、haya y bueno, sea un, paso, un pequeño paso más hacia lograr el, instituto, el edificio propio para el Instituto 36. Y quedamos, como siempre, atentos a seguir conversando cuando haya novedades en esta articulación interesante que hay entre las familias de la primaria 2 y estudiantes, docentes del Instituto 36. Bueno, sí, muchísimas gracias a ustedes por colaborar con la visibilización de los reclamos. Un abrazo enorme. Abrazo. Hasta luego.